En la Ciudad del Alto hemos visto, por ejemplo, la semana pasada como Juan Ramón de la Quintana, eh, la, la presidenta de la Cámara de Diputados y otros diputados subieron al alto prácticamente a instruir a los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales para eh, bueno, manifestarse públicamente, para que se manifiesten públicamente sobre esta aparente tranquilidad. Con sándwiches, con Coca-Colas... Con, eh, se reunieron con más de 200 personas, obviamente, en esta aparente reunión eh, para eh, pues, manifestarles seguramente la, esta tranquilidad. Estuvo el, Doña Rebeca Delgado, estuvo el eh, Diputado Rojas, eh, estuvieron eh, otros diputados eh, y, obviamente, a la cabeza de Juan Ramón de la Quinta. No nos preocupa. Para, prácticamente se instruyó en esa reunión eh, porque... Se exigió que el alto, las organizaciones sociales deberían respaldar, deberían respaldar, apoyar a la gestión del, del, eh, gubernamental y apoyar la, la, eh, la eh, realización de la carretera por el tim.